9.08 minutos, vamos a charlar con el Congresal Nacional de la Unión Ferroviaria, Javier Tonsen. Javier, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, los saludan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Javier, la intención es eh, charlar unos minutos con usted por el tema de los ferroviarios pampeanos. Había trascendido una mala noticia que luego, por suerte, no se confirmó. Era el despido de 25 trabajadores. Eh, ¿Esto es así? Sí. Sí, son ferroviarios afectados al servicio de trenes de pasajeros ah. eh, que pertenecen a la unidad ejecutora provincial que tiene su base operativa en Constitución en Buenos Aires y los sueldos del personal desde hace más de 20 años son aportados por el gobierno provincial de nuestra provincia, de La Pampa. Ah. Eh, no fue una información errónea, la dio el mismo el eh, presidente de la unidad ejecutora, el, el coronel Dotti, eh, el coronel retirado. este Lo que pasa es que, bueno, nos entramos a mover a nivel nacional con nuestro gremio y eh, las autoridades que son superiores a Dotti, como el presidente de Trenes Argentinos y el y el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, eh, le manifestaron a nuestros directivos, al secretario general Sacia precisamente, que este, eh, no habían dado esa orden eh, para los empleados de la provincia de La Pampa, que sí iban a pasar de la unidad ejecutora provincial paulatinamente a trenes argentinos, pero que bajo ningún punto de vista era este la idea cesantear eh, a las personas eh, que están trabajando en, en la provincia de La Pampa, sino por el contrario, cuando se ha normalizado el puente que se vio afectado por, por el gran caudal de agua y lo están reparando, eh, van a poder volver los los trenes de pasajeros, estamos hablando casi a, de fin de año, ah. que es cuando se terminaría la obra por licitación. Claro. Así que fue una decisión que anunció doti y que no es así. Correcto, claro. él lo anunció este porque en realidad lo que están haciendo es, Aquellas personas que no van a trabajar, que son ñoquis, o en su defecto aquellas personas que están en condiciones de jubilarse, o si hay alguno que ya tiene la edad y estuviera pasado, jubilarlo. Mm. Pero eso no quiere decir que el resto de las personas que están bien, normal, que concurren todos los días a su trabajo, tengan que correr la misma suerte. Claro. Y estamos hablando de 25 pampeanos que están afectados mm -hmm. al servicio del tren de pasajeros. Sí, sí, 25 son entre el personal de la Unión Ferroviaria y cuatro conductores de la fraternidad. Claro, que ahora tienen poca actividad laboral porque eh, está cortado el puente ahí y no está llegando el tren de pasajeros. Correcto, claro correcto. Está bien, eso... Puede, correcto. Eh, habría generado eh, el inconveniente esto también, como, como tienen poco trabajo, este se generó esta confusión también. En los 25 años que pasaron a la unidad ejecutora, muchas veces se ha cortado por el clima, por las inundaciones, este son muchas malas veces que ha estado cortado que las que ha funcionado, pero no es un problema del personal, claro. y es más, el problema, el sueldo del personal que paga la provincia de La Pampa, es el 60% del que tiene un, un trabajador escalafonado que trabaja en actividad normal dentro del gremio ferroviario, mm. o sea que... Eh, tampoco esta gente está cobrando la totalidad de su sueldo Desde hace muchos años Precisamente por esto Porque no vienen los trenes claro eh, Javier, eh, con relación a esto ¿Cuándo estaría en condiciones eh, De volver el tren de pasajeros a la provincia de La Pampa? Eh, si los trabajos no se demoran Si se respeta con la licitación Estamos hablando de cerca de fin de año Porque a mediados de diciembre Estarían entregando la obra Por los primeros días de diciembre pero bueno, hay que ver, porque se trabaja debajo del agua, están armando los pilotos, hasta busos han traído para trabajar en esa zona, así que está un poco supeditado a que se entregue la, la obra en tiempo y forma. Claro. Eh, Javier, tengo entendido que también han negociado en paritarias un aumento salarial para los ferroviarios de, de todo el país, eh, ¿cómo fue eh, esto? Sí, estamos hablando de, ahí estamos hablando de los ferroviarios de trenes de carga, que prestan servicio, eh, los últimos que arreglaron fueron las últimas tres empresas, ferrosur NCA y Ferroexpreso Pampeano, que abarca a la totalidad de la provincia de, de La Pampa, y somos en realidad en el orden entre La Pampa, Oeste y la provincia de Buenos Aires, somos más o menos eh, 160 trabajadores que arreglamos por seis meses, un 26% de, de incremento, que al ser por 6 meses no se va a volcar al básico, uh -huh. este y recién después cuando hagamos la segunda tanda, a partir del 20 de noviembre, por los otros 6 meses, recién esa parte, el porcentaje total sumado a este 26% va a ser lo que se va a trasladar al básico y a los viáticos respectivos. ¿Y el, el 26% este es retroactivo a qué mes? No, porque nosotros vencíamos este año, el 30 de, de noviembre se venció el convenio ah, anterior, o bien. sea que es, eh, digamos, a partir del, del primero de julio. Claro, está bien. Bien, Javier, eh, no sé si quiere agregar algo de, de este tema o de otro. No, agradecerle principalmente, volviendo al tema de pasajeros, a la provincia de La Pampa, que siempre nos ha dado una mano grande, este con todo lo que es el, el tren de pasajero y mantener al personal, a pesar de que por ahí no no venga el, el servicio. Así que y agradecerle a toda la gente que de alguna manera se preocupó por nuestros compañeros y, y bueno, agradecerle a ustedes el periodismo que siempre atento a, a cualquier inconveniente que tengamos y bueno, y estamos a, a su entera disposición. Bien, muchísimas gracias, Tonsen. No, hasta cualquier momento. Bien, era la palabra del Congresal Nacional de la Unión Ferroviaria, eh, el piquense Javier Thompson, eh, dándonos, eh, aclarándonos esto de que los 25 trabajadores pampeanos que están afectados al servicio de trenes de pasajeros eh, no fueron despedidos, no van a ser echados, eh, sino que este, van a continuar con sus tareas habituales.